Hola, buenos días, buenos días a todos. Muy bien, gracias. Contanos cómo han transitado el, la previa y el 2 de abril desde el grupo de Padre Estea Escobar. Bueno,、eh, con mucho trabajo ya hace varios meses para organizar,、eh, se participó,、eh, fue un grupo de, de familias referentes, no pudimos ir todos.、Eh, y bueno, se, se realizó el acto.、Eh, Luego se tuvo que acortar el tiempo por la lluvia, nos, nos corrió la lluvia, pero, pero fue, sirvió el acto para concientizar, para atraer a familias, porque la idea de, de, de concientizar en el mes de abril, utilizamos todo el mes, es hablar de autismo en cada oportunidad que tenemos.、Uh -huh. eh, Para concientizar,、eh, para que la gente conozca y para tratar de a poquito de lograr un poco de inclusión, tanto social como educativa. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas n o familias integran el grupo en Escobar?、Uh, somos más de 100 familias.、Muchísimo. El número exacto ahora no lo tengo porque es todos los días、eh, que sumamos. No sé, te doy un ejemplo. El sábado c o m p r a n d o un regalo en una juguetería de Escobar para mi sobrino.、Uh -huh. Eh, había una mamá que uno ve ciertas características. Estaba el nene、eh, hablando fuerte y pidiendo juguetes. Y bueno, yo pedí prioridad.、Uh -huh. eh, le dije, no saben esperar ellos. Y la mamá me dice, sí,、eh, los dos tienen autismo. Y bueno, ahí ya aproveché y le di mi teléfono para después agregarlo al grupo. Tenemos un grupo grande de WhatsApp de familias y、uh -huh. otro de difusión, como para que no se pierdan los comunicados importantes, ¿no?、Claro. Frente a muchas. Y, bueno, veces... A partir de lo que estabas contando, digo, Frente a la falta muchas veces de políticas públicas oficiales en salud, educación, ¿no? e、integración, es、eh, clave esto, este gesto que tuviste vos y que muchas veces suele ser como se van conociendo. n o Te encontrás con alguien, la invitas a participar y se van acompañando porque de alguna manera entienden、eh, de, de qué va la cosa, n o cómo, cómo ir、eh, comparti claro. compartiendo consejos, herramientas. n o Sí, sí, sí, la verdad es que hay muchas acciones locales. En principio,、eh, Escobar cuenta con la adhesión municipal a la Ley Nacional 2 7 0 4 3 que lo que、eh, facilita es un accionar de políticas públicas, como hablabas vos, en la cual trabajamos, por ejemplo, en la accesibilidad cognitiva, en la atención pediátrica, en las salas de espera de todos los、eh, centros de estimulación temprana, etc.、Eh, eh, Los、eh, centros de salud en general,、uh -huh. eh, porque bueno, la espera es algo que a los chicos con autismo en su mayoría、eh, los desregula.、Claro. Eh, y eh, para evitar eso se, se trabajó con pictogramas en las、eh, salas de primeros auxilios y, y también los、eh, centros de atención temprana también、eh, de salud. Y también en pandemia trabajamos mucho la parte de pictogramas en los centros de vacunación y la verdad que. Eh, funcionó porque, particularmente, yo tengo una nena con autismo severo、uh -huh. y nos a y u d a mucho eso. Y la prioridad, el avisar que vamos con una persona con discapacidad y se, se vacunaba primero, se iba hasta el lugar. La verdad, que se actuó muy bien el, con el tema de vacunación con, con nuestros peques, la verdad, peques y no tan peques también,、uh -huh. ¿no?、Uh -huh. Perdón mi ignorancia,、sí. Gloria, te, te, te consulto para que nos cuentes, ¿qué, qué son los pictogramas? Bueno,、eh, son sistemas de comunicación、eh, que son a través,、eh, en un principio, cuando uno lo quiere instalar、eh, en la familia,、eh, suele hacer、eh, fotos de cosas、eh, que llamen la atención del niño, niña o adolescente,、eh, a veces también adultos los necesitan.、Uh -huh. eh, se empieza con fotos de, de cosas concretas, como por ejemplo, si vamos a salir en el auto, la foto del auto y mostrarle. Vamos en el auto.、Uh -huh. Y después, ya directamente con figuras que representan.、Eh, ¿sí? Por ejemplo, n o se las.、Eh, estirando la mano, que yo quiero. Y、eh, uh -huh. una figura、eh, que a veces representa un a femenino, un masculino, a veces no, porque es la figura de la mano extendiendo.、Eh, y esos son distintos pictogramas que lo que ayudan es a comunicar lo que les está pasando y a entender lo que va a pasar. Porque no. no Chicos necesitan anticipación.、Claro. Los inesperados son los que provocan crisis, en, en, porque, bueno, no, viene algo que desconocen y, y al no tener quizás el poder de la comunicación los desregula y entramos en una crisis. i m p o r t a n t í s i m o el avance d e desarrollo este. Sí, y tuvimos、eh, también la suerte de que se aprobó un, un proyecto para lograr. Eh, plazas inclusivas, es decir, van a estar señalizadas con pictogramas.、Eh, las plazas del municipio, en principio, se va a empezar con la plaza central y después la idea es、eh, multiplicarlo a todas las plazas de la localidad. Lore, ¿cuáles son lo, lo, las dificultades más grandes que tienen en la rutina diaria las personas que, que tienen autismo y qué necesitarían del resto de la sociedad para que eso sea efectivamente un, un espacio inclusivo?、Eh, bueno. En principio,、eh, conocer, porque conocer el autismo, ¿qué es? Que es un trastorno del neurodesarrollo、eh, que trae problemas para la comunicación, para la interacción social,、sí. tienen intereses restrictivos. Es decir, cuando、eh, algo les interesa es sobre eso y los que pueden tener el poder de la palabra para comunicarse solo hablan de ese tema,、eh, tener la empatía de, de, de escucharlos.、Eh, Porque después los terapeutas lo trabajan a eso, ¿no?、Eh, comportamientos repetitivos, como por ejemplo eso de caminar en puntas de pie, aletear, dar vueltas,、eh, todas esas características que a veces、eh, se nos pasan cuando no, no sabemos nada del autismo,、uh -huh. eh, son algunas generales que tienen, ¿no? Y, y bueno, p a r a q u e un espacio sea inclusivo. Eh, depende del entorno, ¿no? pero es importante que justamente esté señalizado con pictogramas, con, que, que indiquen qué es ese lugar, a qué va ese niño, niña o adolescente a ese lugar.、Uh -huh. eh, y bueno, también la idea de la prioridad, que no cuesta nada, de hacerlos pasar primero para evitar. Porque a veces me pasó con mi nena llevándola, simplemente era una consulta、eh, para hacer una ecografía y. Eh, si bien buscamos una, una historia social, l q u e es una historia social? Es como una pequeña historia con dibujos,、uh -huh. como si fueran dibujos、eh, como si fueran como los pictogramas, y cuentan una pequeña historia.、Eh, por ejemplo, yo voy al dentista, entonces se pone la f i g u r a al dentista, entonces y se pone la boca abierta, tengo que abrir la boca, me van a mirar los dientes. Entonces, eh, eh, la persona con autismo sabe a lo que va. Claro. Eh, y en muchos casos funciona y se, se logra que, que se los revise y además se logra no tener una crisis. n o、uh -huh. eh, Ir a necesitar es algo que nos cuesta a todos. i m a g i n a m o s que si no sabes lo que va a suceder, es、eh, mucho más, n o、eh, mucho más dificultoso. Claro, claro. pensá en, en no saber lo que va a suceder y no poder comunicarlo. p e n s á b a o s estando en un país extranjero desconociendo el idioma y tratando de pedir que te guíen para ir a un lugar o comprar algo y lo que genera esa, ese estrés que te generaría que no te entiendan, ¿no? Claro, claro. Estamos conversando con Gloria González, integrante de Padres TGT a Escobar. ¿Por qué? Bueno, estamos en el mes de concientización sobre el autismo. Acá nos interesa en la radio específicamente darle un espacio constante a. A este tema, más allá del mes de abril específicamente, pero aprovechando el mes de abril,、eh, siempre hay más actividades. ¿no? Estos grupos que, en el caso de s q u a r son más de 100 familias que se vienen reuniendo y compartiendo、eh, esta lucha justamente por lograr la plena inclusión de, de, sus, de sus familiares. Bueno, y aprovechando el mes de abril, ustedes están preparando una actividad específica este sábado 15 ahí en,、eh, en la Plaza Papa Francisco de Mashrik. Sí, sí. Los esperamos a todos a las 15 horas en la Plaza Papa Francisco de la localidad de m a s w i para hacer nuestro acto local.、Uh -huh. eh, vamos a poner varios stands: va a haber un stand de juegos, uno de arte,、eh, en uno vamos a pintar una bandera, va a haber stand de atrapasueños y, por supuesto, siempre el s t a n d nuestro propio de difusión. Porque ahí aprovechamos, muchas familias se acercan y consultan cuando tienen la duda sobre el diagnóstico, entonces se los puede guiar、eh, dándole las señales de alerta, como para ver si coinciden varias, eh, sugerir eh, acercarse a un pediatra del desarrollo a un neurólogo, ¿no? Para, para poder eh, eh, confirmar o descartar el diagnóstico, porque nunca se sabe, ¿no?、Uh -huh. Está... Así que bueno.、Eh, Les cuento también、sí. que va a estar el grupo musical Los Pichicundio. l、eh, u Va a haber humor y circo.、Eh, así que va a haber varias actividades. Los esperamos con el equipo de mate, con ganas de, de divertirse y también para recibir información, ¿no?、Uh -huh. Desde las 3 hasta las 7 más o menos va a ser la actividad. Alrededor, sí, sí, sí. sí. Entonces, en toda esa franja horaria los esperamos.、Eh, ya solo. Ya Para pasar un, un lindo momento, pero también para informarse,、uh -huh. que es también la, la función que tenemos nosotros, ¿no? Difundir e、eh, informar. Te hago la última, Lori, te agradezco este ratito que nos dedicas.、Eh, decías recién, ¿no? Lo importante de que se acerquen las familias en este tipo de eventos y puedan confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Cómo es,、eh, ¿Tienen ustedes,、eh, desde el grupo, un, una cantidad de datos, de una especie de.、No sé, de, de... De bolsa de recursos, ¿no? de cajón de recursos de profesionales que.、Eh... Acompañen esto, que, que, que estén atentos a esta realidad. ¿Hay en el municipio de Escobar algún tipo de dispositivo específico del área de salud? Porque sabemos que en general, en toda la provincia, en l a mayores í a d municipios, el sistema de salud está bastante colapsado: sea el público, sea el que está en la gestión privada, el de las horas sociales. Muchas veces se tarda、oh. muchísimo con los turnos, digamos, una situación que, que para cualquier diagnóstico. ¿Ustedes tienen algún yeah, tipo yeah. De, de, de cuestión amigable ahí? Mira, es、eh, eh, como que abriste el abanico para un montón de, de aristas, ¿no?、Uh -huh. Pero en principio tenemos el CEDIC, que es el Centro de Estimulación Temprana, donde se, se realiza、eh, la evaluación y、eh, se entregan los certificados de discapacidad.、Uh -huh. eh, la verdad es que hay una lista de espera, que, que faltan profesionales,、uh -huh. eh, pero no solo faltan profesionales a nivel estatal, sino a nivel privado,、uh -huh. eh, porque la verdad es que. Está colapsado. No sé si saben las nuevas estadísticas, pero hay uno en 36 sobre una estadística que hizo Estados Unidos a nivel mundial.、Eh, sabemos que Argentina no cuenta con tasa de incidencia, pero bueno, consideramos que las estadísticas están muy cercanas a eso, si, si no son esas mismas, ¿no?、Uh -huh. y, así que bueno, es como que es un abanico de cosas, pero bueno, nosotros en el, lo que es Facebook.、Mmm, Lo que es、eh, nuestro grupo de WhatsApp de familias, tratamos de difundir.、Eh, nunca sugerimos un profesional porque、uh -huh. cada, cada realidad, cada experiencia es propia. Quizás con un profesional uno tuvo una mala experiencia y otro no.、Claro. Entonces sugerimos profesionales y la realidad es que la familia se、eh, acerca y ve、eh, si va acorde a, a lo que necesita、eh, la persona con autismo, ¿no?、Uh -huh. Pero. Más que nada,、eh, no, no quiero que se me deje escapar.、Eh, primero, contarles que nosotros、eh, somos una, un grupo de familias、eh, de personas con autismo.、Eh, es decir, en general,、eh, está compuesto por tíos, abuelos, primos, por supuesto que mamá y papá, ¿no?、Uh -huh. eh, pero que no, no tenemos ningún fin de lucro, no manejamos dinero, solo nos ocupamos de, de difundir, de acompañar. Eh, lo mejor que podemos a las familias.、Mm. Y déjame decir que es importante saber que, por un lado, el autismo a los 18 no termina, porque ahí es donde quedan como muy desvalidos lo que e s adolescentes y adultos.、Mm. En especial, hablando del autismo severo, que es la cara del autismo que, que no, se, no se ve en la tele. Tomadme.、Eh, La licencia de decirlo porque mi nena tiene autismo severo y,、uh -huh. y no va a estar en una nota periodística, en la tele,、eh, porque ella no puede hablar,、uh -huh. porque le cuesta mucho socializar, comunicarse、eh, y tiene muchas conductas disruptivas. Entonces nos pasa a muchas familias, por, otras no por suerte, gracias a Dios, pero a muchas nos pasa que. Eh, tenemos derecho de admisión en los lugares donde se atienden, porque entre elegir una persona con autismo severo、sí. y quizás un autismo leve,、eh, se, elige, se le da la vacante. Estoy hablando a nivel privado, porque、sí. gracias a Dios también en el Estado, en las escuelas del Estado, este derecho de admisión no existe.、Uh -huh. eh, incluyen a todos. Lo mejor que se puede, ¿no? Dentro de lo que se maneja en el, lo que es todo el equipo、eh, estatal. con las deficiencias que existen. n o、mm. Sí, y tampoco debería existir, digo, pero es para otro debate.、Eh, tampoco debería existir en el sector privado, ¿no? porque en nuestro país la educación es un derecho elemental que tienen las personas. Ese derecho、eh, uno puede elegir、eh, desarrollarlo en el sistema público estatal o en el sistema público privado.、Eh, la educación sigue siendo pública y no deberían poner esas barreras que muchas veces ante el desconocimiento pone, n ¿no? o hay que hacer、eh, demasiadas、eh, denuncias y un seguimiento para que efectivamente. Puedan tomarlo, pero no deberían existir tampoco en、eh, el sector de, de la educación pública en manos de sectores privados.、Eh, clarísimo Ay,、pues. lo, que, lo que nos vas contando. Aquí en la radio quedamos siempre atentos, atentas cuando quieran contarnos, conversar, comunicar alguna actividad. Bueno, siempre tratando de aprender más sobre, sobre autismo y compartirlo y contarlo también aquí en la radio. Así que te agradecemos enormemente este ratito. Muchísimas gracias y déjame que pase el,、eh, para las familias que se, que, que se quieran comunicar con nosotros.、Uh -huh. Nuestro Facebook es red TEA Escobar, Instagram、eh, TGD Padres TEA Escobar Nuevo.、Uh -huh. Cualquier cosa nos escriben por privado ahí o nos mandan un mensajito y los agregamos al grupo los ayudamos en lo, en lo que podamos. Aquí en la radio nos quedamos difundiendo la actividad del sábado. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre comunicando sobre autismo y hablando. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias.